La semana pasada, un conjunto de organizaciones feministas de la ciudad de General Pico acompañó a una mujer víctima de violencia de género a denunciar los malos abordajes institucionales que、eh, hizo, que realizó en su caso. La policía, el área de género de la policía de esa ciudad. Esto se llama ruta crítica, ¿no? Los malos abordajes, los malos caminos que atraviesan las víctimas de violencia de género. Y vamos a conversar justamente con Cintia Méndez, que es este, la. La protagonista de esta situación para conocer este, por qué ella hoy quiere hacer、eh, visible esto que le sucedió, cuáles fueron las consecuencias y, y, y qué es lo que, se, lo que quiere prevenir también con esto. Muy buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Eh, bien, acá, en la lucha. Bien. Cintia, la verdad, muy valiente también de, de tu parte este, que hayas tomado esta decisión. A mí me interesa que en tu propia voz este, nos relates cómo fueron todos los hechos.、Eh, bueno, yo、mm, eh, venía de una secuencia de, de discusiones y, y, y peleas con mi, mi, la que era mi actual pareja. Y, y bueno.、Eh, Hasta que llegó un momento que, que dije, bueno, quiero romper el vínculo, se lo p l a n t e ó y me dice que no había problema, pero que él de, de la casa no se, iba a ver, no se iba a ir. Entonces, en discusiones anteriores, me había dicho que, que la casa no, no iba a ser para mí y que si yo tomaba alguna decisión, que la, él se iba a. Me iba a incendiar la casa conmigo y el niño adentro, con mi hijo, nuestro hijo adentro.、Uh -huh. En u e v a discusión. A ver, uno cuando discute dice cosas que por ahí,、eh, para herir a la otra persona, pero cuando vos lo n o t a s e n los ojos、sí. de esa persona y que te está diciendo,、eh, o sea, es una alerta. Entonces,、eh, bueno, yo me acerco primero a, a la s e c c i ó n a l segunda, que es la que queda más cerca de. De mi, de mi vivienda y de ahí me derivan a género que justamente a la unidad de género que justamente、eh, se encarga de estos casos entonces como ajena a, a, a toda esta situación pregunto mira yo quiero hacer no sé qué es lo que tengo que hacer el oficial que me atiende no、eh, si tengo que hacer una anuncia una exposición o que leo porque quiero dejar sentado mi pareja me amenaza de que me va a incendiar la casa conmigo y el nene adentro O sea,、eh, el viernes 12 de mayo, esto fue el viernes 12 de mayo, 10 días antes de que pasara lo que pasó.、Uh -huh. eh, entonces eh, me dice: No, no, tenés tres opciones: una es la denuncia, otra la exposición y otra la, el acta de comunicación. Pero en este caso, el oficial que me atiende me dice: Es una denuncia porque es un agravante, es una amenaza. Entonces、eh, le relato cómo fue la situación. de... el problema y que, que ya venían varias secuencias de peleas y q u é s é yo y yo para que no pasara a mayores porque dentro de e s t e relato yo le digo bueno él,、eh, le comento y el oficial me dice bueno e s a violencia eh, física, eh, física no perdón no hubo violencia física、es、psicológica verbal económica también entonces、eh, me dice bueno bueno entonces vamos a redactar y vamos a hacer una denuncia El propio oficial. Entonces, cuando empieza a redactar la denuncia,、eh, en un momento、eh, se para y me aconseja: Mirá, dice, vamos a hacer una cosa, no vamos a poner eso de la amenaza, ¿por qué? Porque、mmm, dice, va a ser más violento, va a ser más violento, entonces、eh, vamos a dejar que él se vaya、eh, voluntariamente del hogar. Eh, porque eso no lo tenemos que demorar o lo tenemos que detener y creo que va a ser más violento digo pero y cuando lo vas a notificar a él siendo viernes no、claro. y、eh, hoy, a, hoy a la tarde o a la noche digo,、eh, y vos mañana tendrías que ir al a censoría、eh, con esta denuncia porque nosotros la pasamos、uh -huh. y ya eso va a pasar a A un juez y que se lo voy a eterna. O sea, Cintia, Pero hoy Cintia, es Cintia, la misma persona que te había dicho que era de gravedad, que había que hacer la denuncia, después te dice: no, mejor no pongamos amenaza. Claro.、Uh -huh. eh, a ver, vuelvo a repetir: una persona que va a pedir ayuda,、claro. que ellos están acostumbrados a ese tipo de, de denuncias o, o lo que fuere,、eh, que se supone que es un personal capacitado, idóneo para estas i t u a c i ó n e n t o n c、claro. e、eh, s yo c o m o confío. Confío en, en, en su、eh, consejo, porque、claro. digo, él sabe. Deja de ser entonces una denuncia para convertirse en una comunicación ley. Claro. Bien. Justamente. Bien. Claro. Entonces, él lo n o t i f i c a entonces le dio g p e r o y o no voy a pasar todo el fin de semana con él, en la misma casa. Cuando le va a llegar la notificación, ¿qué pasa si, si cumple su amenaza? Entonces me dice, ¿vos tenés donde irte? Sí, le digo a la casa de mis padres bueno es、eh, q u é te parece si yo lo notifico a última hora y te doy tiempo porque yo tenía que retirar el en el d jardín a, a que vos te, te vayas de, lo, de la vivienda y nosotros le、mm. lo notificamos el tema es que como quedó en un en, en un comunicación de ley、sí. eh, yo digo tampoco hubo comunicación entre el personal del viernes a la tarde con el otro a la mañana que fue donde él fue notificado y v a a dar su, su declaración、uh -huh. entre compañeros n o entre oficiales o... o、eh, entonces no sé es lo que le tomaron la, la declaración o no sé qué es, que es, no tengo ni idea qué es lo que, que le dijeron pero nunca hubo eh, eh, nada o sea ni, ni ni un, un、eh, a exclusión del hogar ni, ni una restricción hacia mí porque él es、eh, cuando llegó la notificación se acercó hasta la casa de mis padres y me vino a preguntar、eh, qué es lo que estaba haciendo、y、bueno entonces yo le dije mira le digo vos no te querés ir de la casa le digo que lo d e c i d a la justicia y hay una n u e v a amenaza de decirme vamos a ver dice q u é va a decir la justicia vas、uh -huh. a ver medio j、uh -huh. Entonces, es como que、eh, me parece a mí, yo,、eh, tanto yo como otra mujer, y es para que no le pase de vuelta porque uno no sabe, porque por ahí es、eh, la primera vez, o, o por miedo no va a hacer una denuncia,、eh, va a pedir ayuda y pienso que、eh, tiene que haber un, un personal capacitado, idóneo para esto. Y cuando, también、eh, otra cosa, Cuando sucede lo que sucede, yo voy a pedir ayuda psicológica para mi hijo. Contanos el desenlace. Después de que él, además, sin ninguna restricción de acercamiento, porque en lugar de denuncias, hizo una comunicación ley, que es un hecho bastante más lento, va por la vía civil, busca acuerdos que、claro. ya era previsible no iban a ocurrir. Él va a tu casa,、ah. digo, ahí también ocurre una situación de riesgo para vos, porque va、sí. y, y se acerca sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cuál es el, el desenlace? Que por ahí la gente no lo tiene.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 Y era así, es verdad, sucedió eso. Entonces cuando me asigna a la defensora, le comento también a la defensora esta parte de que no pusieron lo que yo quería pusieran, la amenaza, ella lo eleva a, a un juez, el juez no ve esa amenaza, por lo tanto, no dicta ni, ni, ni una restricción, ni, un de, ni, ni el... el c ó m o se、eh, dice? Ni, ni, ni la exclusión de la casa, del hogar, y, y,、eh, a lo cual la defensora、eh, apela a esa decisión de no, de, no, de no dictar nada y、eh, dicta una audiencia el día 22 de mayo, donde fue el incidente. Claro, este, este hombre incendia la casa y se suicida dentro de la casa. Claro. Esto es lo que sucede: que es el padre de tu hijo. Digo, podría. Él finalmente hizo con la casa lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Incendiarla. Claro. En lugar de. Y lo、claro, a r hizo contigo y con él、claro. adentro porque no, yo me fui de la casa. Exacto. Y luego si、no、hubiera sido otra cosa. Exacto. Este hombre se suicida. Hoy vos quedaste en situación de calle.、Eh, sí. y, y este hombre, bueno, obviamente pierde la vida. Es el padre de tu hijo. Vos estás diciendo, además, pediste acompañamiento psicológico para tu hijo porque obviamente ha perdido al padre.、Eh, claro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuando yo pido el acompañamiento psicológico para mi hijo, que lo pido de mi parte, o sea,、eh, a, un, a personal de, de, de salud pública, ahí nomás me lo brindan,、eh, a lo que voy a ir ahora、eh, es t á esto, de, o, otra vez a lo nuevo, a lo mismo,、uh -huh. eh, personal capacitado. El, si, se hace una reunión con, el, con la madre, o sea, conmigo, para ver cómo es la situación del niño y después el psicólogo infarto juvenil、eh, determina q u é se hace, q u é se realice. Bueno, le comento y me dice, bueno, es,、eh, es muy reciente, tenemos que esperar que él lo vaya procesando y ahí sí vamos a atenderlo. En lo que yo le comento toda la situación de todo este vínculo de violencia, me dice, vos pediste ayuda psicológica para vos también. No, le digo, mi prioridad es el nene.、Me、dice, yo hace cinco minutos que te estoy escuchando y vos necesitas expresar todo lo que te pasó. Ahora es a lo que voy. El profesional me, me escuchó cinco minutos y se dio cuenta de lo que yo necesitaba. Cuando él va a hacer su descargo, su, de, su declaración, lo que fuere, el día sábado, no había un personal idóneo para ver、eh, en, en qué situación psicológica estaba él, porque estaba bajo un trastorno muy severo, que es la depresión.、Uh -huh. Y justamente hizo lo que hizo bajo una depresión.、Uh -huh. Porque no era así, que yo te digo, toda la vida fue así, no era así. Este último tiempo cambió rotundamente. Claro. Entonces,、eh, creo yo que, que、eh, el día de, de, de, del incidente,、eh, personal de, de la unidad de género también me, bueno, me toma la declaración y me pregunta a mí: ¿él estaba bajo depresión? No sé, porque yo no estoy capacitada <risa> para saber si estaba bajo depresión o no.、Uh -huh. ¿Entendés?、Eh, Cintia,、eh, eh... más allá de, de, de toda esta cuestión del mar. Proceder de las autoridades.、Eh, hay una cuestión que todavía no se resuelve y es la situación habitacional tuya y, y, y de tu niño.、Eh, sí. ¿Te dieron alguna ayuda? No sé si de parte del municipio,、eh, no sé si tu casa era una casa de barrio、sí. o no. ¿De, ¿De qué manera te están、eh, no, ayudando mi, para, mi para solucionar? Ajá, mi, mi casa era particular. Mi casa era particular, la compré yo. En realidad compré el terreno con una, una construcción y después la terminamos entre los dos, pero la compré yo con mi plata, de un, seguro, de un accidente que tuve, cobré el seguro y compré la casa.、Uh -huh. eh, la cuestión es que yo he recibido ayudas tanto de la base de, social del barrio,、uh -huh. de donde vivía yo, y la base social del barrio este, de donde estoy viviendo ahora, que es el barrio Ruchi, y de donde vivía anteriormente el barrio El Molín. que sí,、no、es、vecinos. una otra mercadería、sí. y nada más o sea、claro. nada más es, no, no tiene mucho para brindar tampoco、claro. pero siempre estuvieron presentes ellos después、eh, nada nada fui al municipio a preguntar a hacer una, una entrevista、eh, con la intendenta que todavía estoy esperando que me, me llamen、eh, fui también a, a, a preguntar que, que se, qué medida se podía to,、eh, tomar porque la casa está en peligro de derrumbe y la gente se mete y se llevó cosas cosas que estaban quemadas pero se llevó cosas los, los nenes van a jugar y si se y pasa una tragedia、uh -huh. en este mundo del revés la culpa b le voy a ser yo、uh -huh. entonces、eh, consigo el número telefónico de la secretaria de desarrollo social del municipio y le pregunto a ella qué es lo que se podía hacer ¿En qué ayuda, me, qué ayuda me podían brindar? Porque yo quiero la responsabilidad de mi casa, porque yo se los dije 10 días antes que esto iba a pasar. Y pasó. Y no tengo respuesta de nadie, absolutamente de nadie. Entonces, a lo cual ella me responde que el municipio no puede actuar todavía, ¿por qué? Porque está bajo un oficio judicial. Me, eso me hace eco, ¿por qué? Porque si está bajo un oficio judicial, Eh, yo, como principal damnificada, no he recibido ninguna notificación. Claro. Entonces,、eh, me acerco ayer、eh, a Fiscalía y、eh, pido una entrevista con el doctor、eh, del caso, que está tomando el caso, que es el doctor Sebastián Rawson Paz, y le comento、eh, lo que me habían dicho desde, desde el municipio, esta señora, esta secretaria de Desarrollo Social, y. Me dijo, no, me dice, es más, está por archivarse la causa porque、eh, falta el testimonio de un testigo clave, que fue el que dio aviso a las autoridades y, y al personal de Bombero, s y ya se archiva la causa. ¿Por, ¿por qué? Porque、eh, vos ya habías declarado y además por los aportes de las capturas de, de la comunicación vía、eh, WhatsApp entre él y yo. Claro. Entonces. No tengo ni idea quién se va a s e r responsable. O sea, yo estoy pidiendo, creo que estoy pidiendo algo justo. Y tampoco es que quiero que me regalen nada. A ver, yo, mi propuesta es que me reconstruyan la casa desde un plan vivienda que trabaje, no sé, el municipio junto con p r o v i n c i a junto con el IPAP, y me reconstruyan la casa y yo luego pagaré una cuota, porque hoy en día. Eh, vamos a ser sinceros, yo no tengo un peso.、Uh -huh. que, por, te resarzan, por que te resarzan el daño económico que pudo haberse prevenido con una buena intervención este, policial, judicial, si hubiera habido、sí. realmente, como vos bien decís, personal capacitado y personal que pusiera el foco en la situación de violencia que vos vivías y no en la protección de qué iba a pensar o qué iba a decir、eh, este sujeto cuando, bueno, perdón, este hombre, cuando, cuando lo sacaran. Yo te escucho y siento que estás viva de milagro、eh, sí. porque tomaste no, no sé, la decisión de. Y él me iluminó para que yo me fuera de esa casa y, y con mi hijo. e Pero es cuando yo sentí esa mirada que me lo estaba diciendo en serio: te voy a prender fuego a la、uh -huh. casa con la nena adentro.、Uh -huh. O voy e l nena adentro. Y, y recién hablabas,、eh. ¿no?, de esta problemática de salud mental y estaba en depresión. Y bueno, a ver, las atenciones a la salud mental no la s puede hacer la víctima. Está siendo en ese momento agredida.、Eh, justamente vos fuiste a buscar ayuda. Claro.、Eh, la verdad es que, bueno, obviamente que no sé si, si está interviniendo la Secretaría de la Mujer acompañándote, pero también al escucharte, este, tenés vías para, para reclamar legalmente esto, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Este, hay como algunas alternativas para que se visibilice el, la mala atención o la negligente atención. claro a ver yo、eh, pongo el foco en, en no sé en, en el persona en el personal más que nada en el personal no sino más que nada en la capacitación y e、uh -huh. eh, no el e p r s n n a l i d ó en o o en la persona que me atendía、claro. a mí, porque hoy me pasó a mí y mañana le puedo pasar a otra persona y por qué porque en el mismo caso que fui yo que no tenía ni idea porque era la primera vez que me pasaba Y que no sabía qué es lo que tenía que hacer, y voy a recurrir a un lugar donde se supone que te van a proteger y te van a aconsejar y van a hacer el, lo mejor para vos.、Eh, no, no, no entiendo、eh, por qué pasó esto. A ver, porque tiene que haber un, un personal capacitado o tiene que haber más capacitación.、Uh -huh. eh, porque no es un, un chiste lo que yo dije, era grave. O sea, está amenazando que me va a matar. No, no, no era una cosa menor. Y después, y ahora, y a ver, otro, otra situación.、Eh, puede pasar desde, desde el otro lado que esta mujer está mintiendo. Bueno, perfecto, yo estoy mintiendo. ¿Y por qué pasó lo que yo dije? Porque no quedó ningún, en un, ningún papel, en ningún escrito, de que. Que vos habías、eh, hecho esa denuncia, esa amenaza. amenaza, claro. A ver, yo se lo dije al oficial que me atendió, también se lo dije a la secretaria de, de Defensoría y también se lo dije a mi defensora. Pero、eh, las palabras te las lleva en el viento. Cuando cualquier, protocolo ¿Eh? da, cuando cualquier protocolo indica que cuando se toma el relato de la víctima debe ser lo más fiel posible, justamente para no perder detalle, porque la que conoce el, lo que pasó ahí el de, es la víctima. Por eso, este, cuando te escucho, digo: este, imposible que te hayan. O no, no, nunca debieron recomendarte que、eh, no utilices las palabras que vos querías utilizar, porque eso es lo fiel. Que a vos después te permite seguir el curso de, de la acción este, con, con mayor eh, eh, profesionalismo, con el ojo crítico que tiene que tener、claro. un, un, prof, un funcionario en los casos de violencia. Cintia Méndez, nosotros te agradecemos estos minutos, este testimonio、eh, y por supuesto, bueno, a disposición para, para lo que precises. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio y por dejarme expresar. Y bueno, espero que esto haya sido una ayuda también para la, las personas de, en víctima, s víctimas de género,、eh, que se animen, porque hasta que no te pasa no te das cuenta de lo que estás viviendo y, y que se animen y que cuando vayan a hacer una denuncia, sea una denuncia y que no me pase a, a, como a mí, que fue un acta de un acta ley y,、uh -huh. y ahí quedó y después vienen todas las consecuencias. Y después de esas consecuencias, ¿quién se hace cargo? Porque ahora yo no he tenido respuesta de nadie,、uh -huh. ni del municipio, ni de nada.、Uh -huh. eh, y todas las cosas que he hecho las he hecho por mi cuenta, porque nadie levantó el teléfono y me dijo, ¿necesitas algo?、Eh, no, nadie. Uh -huh. Uh -huh.、Eh, la ropa, nosotros teníamos lo puesto con mi hijo y, bueno, no iba a llevar a mi n e n a al jardín, pero bueno, con, por cuestiones de velor y trámites y todo eso, Eh, lo tuve que llevar、eh, para hacer todos esos trámites y le comenté a una mamá del jardín, te encargo si te quedó alguna r o p i t a de tu hijo para que、si、no le quede para mi hijo. Y ellas se pusieron en campaña y me juntaron un montón de ropa.、Uh -huh. Pero yo no tenía cabeza para eso tampoco. Entonces, recibo más de gente que ni siquiera conozco o conozco apenas que, que de esta gente que tiene que estar. Vamos a lo mismo.、Uh -huh. De la gente que tiene que estar presente, de las autoridades. Uh -huh. Cintia, te agradecemos y, y, como, y, y te reitero: a disposición el medio para, para, este, bueno, para ayudarte, para compartir, para difundir. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Que、Ab、tenga un buen día. Abrazo. Ahí conversábamos con Cintia Méndez,、eh, una vecina piquense, que ha denunciado el mal accionar, la negligencia del de,、eh, personal policial de.、Mm, De la comisaría especializada en género, eso es lo, también digamos, un, un detalle que no hay que perder. Fue, la mandaron al área que correspondía y cuando estaba haciendo la denuncia le recomiendan、eh, que en realidad haga un acta ley, que es en base a la ley 1918,、eh, y, y que va por la vía civil, que tiene otros canales, que son canales conciliatorios, pero frente a casos en los que una mujer denuncia. Una amenaza este, de, de su marido le dice: Te voy a incendiar con el nene adentro. Lo que se tiene que hacer es dejarlo asentado. No quedó ni siquiera asentado esa, ese relato, porque, bueno,、eh, ni, ni le hicieron una exclusión del hogar, ni le hicieron una restricción de acercamiento.、Eh, y finalmente, este hombre, que no deja de ser el papá del niño,、eh, se suicidó. Con el mecanismo que dijo que iba, a, que iba a hacer, ¿no? Incendiar la casa.